Phil Collins. Buenos días. ¿Cómo están? Después de mis preguntas, aquí llegamos. Nelson Pacheco está en la consola. Yo soy Montoya. Y ustedes, del otro lado de la radio, en la app o en la página, en www.wuradio.com.co. Espero haya sido una gran semana y que estemos listos y más que dispuestos a cargarnos de energía para la semana que se nos viene. A partir de mañana, mañana pues hay que volver al trabajo. Por ahora, esto es un trabajo, aunque no lo crean. Venir a poner música aquí a la emisora es un trabajo. O no, DJ Nelson Pacheco está en la consola. Yo soy Montoya y desde este momento vamos a oír música. A lo que vinimos. Vamos a oír buenas canciones, clásicos, canciones nuevas. Espero que ustedes me ayuden. Ojalá a través de Twitter en monto40. Si aún no me siguen, bueno, es la oportunidad. Monto40, numeral back to the music o en Instagram monto40. Me siguen, los sigo, nos seguimos mutuamente y hablamos de música y de todo un poco. Esta tanda arranca con DualiPi, Don't Start Now. Viene en camino to Unlimited, un clásico de los 90, y viene algo. Bueno, sigamos por esa onda. Les voy a sorprender con una canción de la década de los 90 que estoy seguro les va a hacer subir el volumen. If you don't wanna see me, me, me Did a fool 180 crazy, thinking about the way I was, did the heart break change? Maybe I'll look a t w h e r e I e n d e d up Me Bumpers, de Bass a n The e Unlimited con Get Ready s To t con For i s y a n t s d u a Lipa y Don't s t t a r Now, e s la l música Radio m c de W o o b i a esta mañana, en m u y m u que sigue s i domingo, c con a ahora Deathlight l de p a r t y e s es t t o o o p h g r a p h Y Ariana Grande con r a i n o n Me. ¿Se acuerdan de esta canción? Una. Una gran canción como para acompañar esta mañana de domingo aquí en W Radio. ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme para poder saludarlos, decirles hola, qué quieren oír.、Eh, por ahora, bueno, hay un par de canciones que vienen súper recomendadas de algunos oyentes que las han pedido a través de Twitter o en Instagram en arroba monto40. Esto es de Maroon5, una de sus tantas canciones. Sacar una canción y dejar a todo el mundo contento con Maroon5 es muy difícil. Adam Levine y esto llamado s h u r Right. I'm h u r t i n g、sure. b a b y De las canciones bonitas, de los clásicos, con letra linda, con、eh, un buen mensaje, en fin. Yo creo que oír a Foreigner siempre será、eh, una muy buena opción. I want to know what love is. Gran canción para recordar a esta hora y antes, no doubt, con Spiderwebs y antes la canción de Maroon 5. Saludos, Cúcuta, saludos, Bucaramanga, a los oyentes en Bogotá, muchos que andan haciendo tan diferentes planes, algunos haciendo ejercicio y me piden música más arriba. Bueno, y para todos los gustos. Algunos amanecieron un poco más tranquilos, relajados, otros s i g u e n de paseo. Ah, ojalá les llueva. <ríe> no, mentiras, vamos con algo más de canciones. Journey con Any Way You Want It, en camino algo de. どういうこと Go. n e No doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow. I'd Rather b e a l o n e If I can't have you right now I'll wait and e d you Sometimes I get so tense But I can't speed up the time To know love, there's one more thing to consider Take the time, cause the lights are shining bright Te trae algo que no se ve hace muchos meses. Tasa de interés desde 0.99% durante el primer año del crédito financiando con Porsche Movilidad y un precio para que te decidas ya. Camioneta Ticros Trendline Cent Mecánica desde 8 9 9 9 0 mil pesos. Visita un concesionario y decídete. Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en Volkswagen.com.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 W Radio lo acompaña en todas partes. Escúchenos también desde su televisión, sintonizando el canal 851 de Claro, 730 de ETV o 993 de DirecTV. ¡Salt, salt! ¡Aleluya! Permítanos estar cerca, muy cerca de usted. La W, Noticias Cada Instante. Central de denuncias de Sigue la W. Envíe audios, videos, imágenes al WhatsApp del programa y nosotros nos encargaremos de investigar. Escríbanos al 316-018-9866 y que la voz de los oyentes sea escuchada. Sigue la W. to